y romper localías jugando de visitante. Lo había hecho en la temporada pasada con Regatas. La, la inexpugnable Regatas Corrientes y su localía. Eh, Pero... Ahora lo hace en un lugar muy complicado como es el Once Unidos. Bueno, Nacho Alessio conoce de esa historia porque le ha tocado vivir electrizantes partidos jugando para Quilmes de Mar del Plata en ese mismo estadio y hoy le tocó percibir... Lo que tiene que ver con jugar en contra en ese lugar Así que vamos a charlar con, con Nacho Que convirtió 16 puntos en el día de ayer Y le damos la bienvenida en Uno Contra Uno Radio Nacho Alesio, ¿cómo te va? Mati Traversa y Fabián Pérez, te saludamos Buen día ¿Qué tal Mati y Fabián? ¿Cómo están? La verdad es que acá andamos, seguimos de Mar de Plata Recién hacemos el cambio de hotel Así que bueno, nos queda todavía jugar con Peñarol acá Y bueno, estaba escuchando un poco a ustedes De lo que estaban diciendo, de lo que estaban comentando y la verdad que ayer estaba muy contentos por el partido que, que pudimos meter como de visitante, sabiendo que era una cancha complicada, un equipo que no había perdido de local todavía, así que eh, la verdad que para nosotros es un partido que estuvo muchísimo. Sí, imagino que debe tener un impacto en lo anímico muy importante, porque además lograron tener nuevamente el equipo completo, pero además vos conocés bien las entrañas de Quilmes y el jugar... con la hinchada a favor y, y por eso te quería preguntar tiene un sabor especial porque además cuesta mucho ganar de visitante en la liga nacional y lo hicieron en un en un reducto en donde todavía no había no había festejado ningún equipo sí sí la verdad que sí es una cancha complicada una cancha que cuando se juega de local es una cancha divina porque se hace sentir la gente eh, bueno yo he logrado el ascenso con, con mis compañeros ahí ese, El año del 2010-2011 y fue un año eh, donde donde la gente acompañó muchísimo y sí, obvio que la gente sí se sentir, En un momento estuvo muy com, estuvo complicado el partido, lo pudimos lo pudimos ir llevando, lo pudimos manejando eh, poco a poco hasta que bueno eh, nos encontramos que, que lo pudimos terminar de quebrar y y creo que fue fue fue la, fue la parte más importante que tuvimos que tuvimos en el juego. ¿Y por qué lo terminan ganando, Nacho? ¿Por dónde crees que podrías encontrar las virtudes más importantes de Argentino en, en el partido de ayer por la noche? Yo creo que el trabajo era más que nada defensivo. Sabíamos que teníamos que parar a un equipo que de, entre Sequeira, Baxley y, y Bildosa meten casi 50 puntos entre los tres y teníamos que tratar de bajar esos 50 puntos a 30 más o menos. Así que sabíamos que Que, que, que el trabajo pasaba por ahí, así que eh, sabemos que que, que que era la clave de defensiva de eso. Y yo creo que lo mejor que se pudo hacer fue haberlo controlado a, a Bale, complicarlo, que tome lo, los tiros que que más, más difícil eh, se les puede se les puede hacer tomar, congestionarlo, sabiendo que un jugador que toma muchos tiros por partido y que tampoco eh, es un jugador muy asistidor. Entonces sabíamos que que la pelota más complicada, más picante la iba a terminar de tirar él y creo que la pase la, una de las cosas que más importante que tuvimos fue esa poder controlarlo a él y, y creo que también la base del equipo nuestro controló los hilos del partido muy bien Franco Balbi, eh con sus asistencias y todo eso hizo un gran trabajo en los momentos clave donde donde atacó Laro supo asistir y pudimos terminar de quebrar el juego. Gallego. Bueno, saludo a Nacho felicito. un viejo conocido de, de hace muchos años no viejo porque él sea grande, sino porque hace mucho que está jugando y ha jugado Liga Nacional y ha jugado Tenerife, nos hemos cruzado muchas veces este, ha progresado mucho eh, lo he charlado con él también, este, está mucho mejor físicamente Jason ha hecho un gran trabajo físico y se nota, ¿no? porque como bien vos decías, Nacho eh... Ayer se notó que eh, la idea era, por ahí, darle más el tiro de tres puntos a, a, al, al perímetro de Kimble sobre todo a Walter Baxley, y no tanto la penetración, ¿no? En el momento que Walter, por ahí, quería buscar ese, eh, ese agujerito donde él siempre encuentra para poder ir cerca de la pintura, ustedes saltaban y cambiaban rápidamente como para poder congestionar la zona y que Baxley eh, pueda tomar este... tiro de tres puntos, así tuvo un escaso creo que dos de nueve, si no me equivoco el tiro de tres, ¿no? Fue un buen trabajo sí, ofensivo. Sí, no, es un jugador que sabemos que teníamos que, que controlarlo, al principio nos costó un poco porque sabemos que es un jugador que empieza a tomar mucho protagonismo desde la entrada, pero hemos hecho un cambio defensivo y de actitud todo en el segundo tiempo y creo que eso fue la clave para que, para que pues, pues, podamos encontrarnos con el partido, así que... Creo que la clave fue fue fue eso, poder controlar el, el, el perímetro en la zona de Bagley y cualquier tome los tiros más complicados que, que, que puede llegar a tomar en un partido que no se sienta tan cómodo y que empiecen a tomar a lo mejor protagonismo otros otro, otro jugadores del equipo. A ver, eh, han dado partidos muy importantes, están haciendo una campaña mucho más que aceptable, eh, son grandes animadores, no cualquiera puede con Argentina en Junín. Tienen récord positivo hace mucho tiempo, hoy están 15-10, eh, están muy cerquita de los de los tres punteros, o de los dos punteros más firmes de Mar del Plata, eh, al cual vencimos de de ayer. ¿Qué le falta para, para ese, ese salto de calidad y decir, bueno, eh, nos consideramos candidatos, si es que todavía no se consideran, ¿no? Mira la verdad que desde el primer momento que, que nos juntamos a Dan, En junín y tuvimos la primera charla con el entrenador, sabíamos que somos un equipo que tenemos que ponernos objetivos a corto plazo. Nosotros nos estamos poniendo objetivos mes a mes, sabiendo la cantidad de partidos que tenemos para jugar de visitante como de local, y la idea es tratar de cumplirlos y sentir la satisfacción de que el trabajo lo estamos haciendo bien. Yo creo que la cabeza que tienen cada uno de mis compañeros y mi cuerpo técnico es, es fundamental para, para, para, para el camino que estamos teniendo, Para seguir creciendo como equipo, como lo estamos haciendo día a día, partido a partido. Eh, y creo que todo está pasando por ahí, nada por la cabeza, por las ganas, por el laburo que se está haciendo día a día, porque cada uno de mis compañeros eh, sabe de que, de que hay que dejar todo en, en cada momento de la cancha. Y yo creo que Argentino lo viene haciendo eso ya hace un par de temporadas, que se está ganando el respeto y sabe de que ya no es lo mismo ir a jugar a Argentino como era como era jugar antes. Creo que. que los, los, los, los equipos empiezan a sentir el, eh, el tener que ir a Junín a jugar contra argentinos argentino. Y, y nada, y creo que, que, que pasa más que nada todo por ahí, por el trabajo del equipo, porque todos tenemos las mismas ganas. Y el, el, el hecho de hacerse tan fuerte de local... Eh, E ese e ese trabajo y ese respeto que vos notás que, que que se le tiene a Argentino en el fortín de las morochas engrosa la confianza del deportista y yo creo que sí tener tanto un público de, de local que, que, que está alentando que se haga sentir eh, todo el partido ayuda a, a dar siempre un plus obviamente que, que que que la cancha se pone se pone muy linda y eh, la gente la la gente acompaña la gente alienta Eh, y, y la verdad que, que eso te, te, te motiva a siempre, a siempre estar a, a dar un plus y por eso creo que también los equipos sienten toda esa presión que, que les puede llegar a dar la gente durante todo el partido ¿El cambio de categoría de torneo nacional de ascenso a liga ¿lo sentiste mucho? mira eh, la verdad que, eh, que, que, que por el momento no vengo lo, vengo lo vengo sintiendo bien me vengo adaptando bien a la categoría yo creo que tiene que ver también mucho Eh, con la manera que me fui preparando mentalmente para, para, para saber que tenía que venir a jugar una competencia, era muy, mucho más exigente, donde íbamos a jugar muchos partidos, donde íbamos a tener una liga sudamericana, muchas cosas importantes, y para mí era, en era, lo personal era todo un desafío eh, volver a la liga nacional, era algo que venía buscando, que venía trabajando para poder conseguirlo, eh, yo, y, se, y se me dio, entonces... Eh, sé que la única manera de poder mantenerme en esta categoría y seguir trabajando día a día es laburando y dejando el máximo cada momento que tengo que entrar a gancha cada, cada vez que tengo que entrar a, a, a entrenar, así que eh, me mentalicé para que para poder tener buen año en lo individual, porque si sabíamos que en lo individual estábamos todos bien iba a ayudar a que lo grupal eh, funcione y todos mis compañeros piensan de la misma manera también tengo que pensar de que Ariel es gran, eh, es, eh, tiene, tiene un valor muy importante en todo esto por la confianza que me está dando, desde el primer momento que llegué acá confía en mí y me da la libertad y la confianza para poder tomar decisiones y sentirme eh, cómodo, cómodo dentro de la cancha. Aprovecho tu experiencia en relación a esto que decís, lo hablamos mucho con el gallego aquí en el programa, Eh, porque además por momentos hasta se transforma en un tema de, de, de debate y de cruces de opiniones. Eh, es sumamente necesario ganarse esos buenos minutos de experiencia eh, y de rodaje y de roce en el TNA como para dar un salto y proponerse como objetivo, como tuviste vos en su momento, la, el, el objetivo firme de... ...tomarlo como banco de prueba... ...desde el punto de vista profesional... ...porque integraste muy buenos equipos... ...de torneo nacional de ascenso también... ...en la conversación por ascender a la liga... Eh, ...para después... ...tener la confianza necesaria... ...y el desafío deportivo de jugar en la elite... ...sí, es obvio que sí, es fundamental... ...yo cuando apenas llegué a Comodoro... ...tenía 15 años... ...sabía de que tenía que aprender un montón de cosas... ...que estaba empezando mi camino... ...como, como jugador profesional... Eh, dejando muchas cosas de lado mi familia, mis amigos eh, pensando en el objetivo de, de querer jugar al básquet y, y creo que era un camino largo el que había que recorrer, donde pasaban muchas cosas eh, y he vivido cosas buenas y cosas malas pero siempre con la cabeza puesta en seguir adelante eh, y la verdad que, que sí, he, he estado en equipo que me ha ayudado muchísimo a, a poder eh, tomar minutos a poder equivocarme, a poder corregir, aprender de mis errores disfrutar de los buenos momentos eh, y yo creo que es fundamental para el jugador tener la posibilidad de, de, de, de ganar en los minutos y poder, eh, poder disfrut disfrutarlos después haciendo las cosas como, como se debe con, ayudando al equipo eh, siendo, siendo positivo, yendo siempre para adelante pero es importante jugar sumar minutos porque eso es lo que te da la confianza para poder terminar de dar el salto y seguir creciendo Nacho, Nacho, la última de mi parte y con la tranquilidad de, de, lo, de lo bien que trabaja la porque acá hay un punto fundamental que es también lo bien que trabaja la dirigencia argentina, ¿no? dentro de sus eh, recursos por ahí no hay de los equipos por ahí no, no es de los equipos que, que más el presupuesto tiene para, para planteles este, pero las cosas que, que, que promete las cumple, hace un gran trabajo y con esta tranquilidad de saber que vas a tener una continuidad en ¿no? la que vas a tener continuidad en Argentina de Junín y que, y que posiblemente juegues con muchos de tus compañeros y con seguramente eh, salvo que pase una otra cosa eh, en el medio vas a estar con el mismo cuerpo técnico y también el jugador le da le da la tranquilidad para poder trabajar mucho mejor ¿no? sí la verdad es que los dirigentes están haciendo un trabajo sumamente importante eh, ya ellos con la con la cabeza de, de poder eh mantener una base eh y buscar la mejor opción para, para, para el jugador, siendo también lo mismo para el entrenador, creo que es importante que, que, que piensen en eso, en el equipo, eh, en lo mejor que, que, que le puede servir al, al equipo para, para, para poder seguir creciendo, yo creo que es fundamental mantener una base, ir sumando jugadores de a poco, que no cueste mucho a eh, afianzarlo, eh, creo que ese trabajo que están haciendo es tremendo, aparte sabiendo de que son gente que... que hacen todo bueno, con mucho sacrificio que, que todo lo que dicen lo cumplen eh, la verdad que desde el primer día que, que llegamos al club eh, nos hicieron sentir eh, sumamente sumamente bien estamos estamos cómodos eh, los, los viajes también están bien. Eh, nos hacen sentir bien la verdad que en ese sentido la dirigencia está eh, está muy bien ¿Y y con está con trabajando con continuidad en el año que viene claro y vos con continuidad para el año que viene ¿no? ¿Ya? sí, sí, obvio, eso también hay. eso también eh, te, te da una tranquilidad saber de que, de que bueno que ya, ya he renovado para el año que viene porque bueno es una eh, también es, es un premio y la verdad que lo disfruto sabiendo de que, que bueno me voy a quedar un año en la Liga nacional, que con muchos objetivos que me había puesto, que bueno que de a poco lo voy cumpliendo y, y la verdad que sí, una satisfacción y estoy muy contento de poder seguir. Nacho, un abrazo grande, gracias por, por tus minutos, por, por esta linda charla que hemos tenido. Te mandamos un cariño. Bueno, muchas gracias a ustedes, Mati y Fabián. Les mando un abrazo y espero verlos pronto. Ahí está. Chao, Nacho. Un abrazo. Ignacio...